Vamos a charlar unos minutos con Laura Soto. Ella es、eh, referente del programa de salud sexual y reproductiva de Nación en La Pampa y queremos hablar de, de, de, de cuáles son este, las demandas y las ofertas que tiene el colectivo. Muy buenos días, Laura. Hola, buenos días, Cintia, ¿cómo estás? Buenos días. Te escucho、Muy、bajito,、bien. le pido a, a mi. A, a, si me sube un poquitito el retorno. Laura, contanos qué,、eh, qué ofrece el programa、eh, de Nación en La Pampa a las personas este, travestis, trans, no binarias. Bueno, nosotros acá en, en La Pampa, con respecto a la oferta que hay para diversidad, es más allá de la consulta médica, en cualquier médica o de salud, digamos, de, como para cualquier persona en todos los centros. de salud y hospitales en relación al tratamiento、eh, lo que se ofrece es、eh, los tratamientos de hormonización con la medicación que está dentro de la canasta de insumos que provee nación que es la misma que、eh, dispone de todas las provincias y el acceso por el momento a un tipo de cirugía que es la masculinización de tórax que es la única、eh, cirugía que se realiza acá en, en el hospital público、uh -huh. O sea que、eh, si una persona quisiera hacerse una reasignación genital, ¿no se podría hacer acá en la provincia de La Pampa? No en la provincia de La Pampa, porque no disponemos del personal capacitado para realizar ese tipo de cirugía. De hecho, esa cirugía solo se hace en la provincia de Santa Fe.、Uh -huh. eh, creo que en algún servicio médico de Córdoba este, son así como contados. Este, Los lugares,、eh, siempre te estoy hablando del, de, del sistema público de salud, ¿verdad? Claro, no, claro. no en el sistema privado. Sí.、Eh, Lali, hace algunos días se publicó un informe de la Fundación Huesped donde se daba cuenta de que 7 de cada 10 personas trans, masculinas y no binarias dejaron de realizar consultas médicas sobre salud sexual y reproductiva por temor a experimentar discriminación, rechazo o estigma. ¿Ustedes también advierten lo mismo, que las personas trans、eh, no se acercan a los centros de salud pública? Mira, eh, primero eh, lo que quería por ahí decirles que la verdad es que nosotros en, en verdad no contamos con el registro,、eh, todavía no podemos saber cuál es la cantidad de población trans que tenemos en la Pampa. Es, es difícil,、eh, Nos es difícil conocer ese dato, las organizaciones que hay o, o las、eh, agrupaciones que hay. Eh, no, no cuentan este,、uh -huh. con, un, con el número digamos, de, de personas.、Eh, la, la Secretaría de la Mujer el año pasado hizo un censo、eh, para relevar toda la población、eh, trans y bueno, todavía no pudimos acceder a esos números, con lo cual eso primero que es, un, es el primer、sí. paso que necesitamos saber cuántos, quiénes son o cuántos. como para saber este, luego si están accediendo o no al, al sistema de, de salud. Y, pero bueno, nosotros hemos tenido sí, algunas reuniones con algunas personas ¿sí? eh, de algunas determinadas organizaciones y sí manifiestan, digamos,、eh, como que hay ciertas este, como trabas o, o como rechazos o como estigmatización en algunos. Puntos o en algunos sectores, no de, de, de lugar de atención en salud específico en tal hospital, en tal, sino digamos como dentro de, del sistema donde ellos han tenido, digamos, estas situaciones, se han encontrado en relación a、eh, por cuando al llamarlos por el nombre de documentos, si no hay un cambio registral y este tipo de situaciones. Claro,、eh, se ha capacitado el personal justamente para tratar con esta comunidad. Mira, en, en relación al, al personal en general, dentro de la ley Micaela hay este, un capítulo que es en relación a esto, o sea, un capítulo, un, una parte, n o una etapa de la ley de la capacitación, que no es, no es que con eso podemos decir que es suficiente, no, pero bueno, digamos como que está、eh, abarcado dentro de la ley Micaela. Y en relación al personal específicamente de salud en la atención, Se han este, capacitado profesionales médicos para los tratamientos,、eh, de personales, eh, profesionales de salud mental,、eh, y de hace un par de años se hizo unas、eh, jornadas de sensibilización para todo el personal de, de, de instituciones, digamos, este, administrativos, profesionales.、Uh -huh. Pero tenemos que, eso es este, un, una temática que hay que trabajarla todo el tiempo. Eh, para bueno hay como que desterrar mucho mucho mito mucha mucha estigmatización、eh, romper con todo un, un, un modelo de no de mirar l a la, la cosa、eh, patologizador este, y eso、eh, es un trabajo como que no, no, no es nunca es suficiente digamos, ¿no? como que hay que sostenerlo Como para lograr este, esa mirada este, más abarcativa. n o Sí, desde、eh, de, de lo que venimos conversando, pienso, bueno, a 10 años todavía entonces no tenemos un censo en la provincia、no. que este, dé cuenta de cuál es la población, que、uh -huh. este, efectivamente bueno, debería estar accediendo a, a los servicios de salud. Pienso también en. en En el desarrollo que, que tiene que haber a nivel territorial, en toda la provincia.、Uh -huh. eh, y ayer, por ejemplo, el Ministerio de Salud de la Nación sacó una convocatoria para,、eh, llamar a, para convocar a hacerse los estudios sobre cáncer de ovarios. Y en,、uh -huh. y en el comunicado decía a las mujeres. ¿No? Y cuando lo estaba leyendo, digo, bueno, acá está invisibilizado el varón trans que también tiene ovarios.、Claro. En, en un propio comunicado digo, del Ministerio de Salud. Digo que no, Falta todavía este, darse cuenta、sí. también ¿no? de, lo que, de, de, de los discursos que llevamos、uh -huh. adelante. Por eso, sí. Sí. Por eso digo que, como que, es, como que todo el tiempo hay que, hay, es un trabajo que hay que hacerlo. Este, porque no, no, como que nunca alcanza, porque el, el cambio, digamos, de, de la mirada es, este, es como más profunda. Entonces, este, no sé, como poder resumirlo cortito en,、uh -huh. en la, la idea que tengo con respecto a esto que vos comentás, digamos, de esta convocatoria desde mismo, desde Nación, este, que... Que acompaña la ley de identidad de género, pero en, en otra situación,、uh -huh. en otra cuestión, que se escapa dentro, digamos, de lo que es la primera mirada, como que involucraría identidad de género, no la tiene en cuenta. Digo, por eso somos nosotros mismos los que a veces tenemos nuestras propias este, dobles miradas o, o dobles este, discursos. Y te pregunto en los equipos de, de pediatría. Porque,、uh -huh. bueno, venimos conversando desde hace tiempo ya con quienes trabajan el concepto de infancias libres.、Uh -huh. este, la, la ESI es, se aplica. Más o menos en,、sí. en, la, en, el, digamos, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio、uh -huh. de Salud, ¿cómo se abordan las diversidades en, en las infancias en y adolescentes? En las niñes e y、sí. adolescencias trans. Mira, en este momento, el año pasado, este, desde Nación se largó una capacitación en atención este, integral de infancias y adolescencias trans.、Eh, nosotros el año pasado.、Eh, son、eh, con cupos eran cupos limitados pudimos eh, capacitar eh, dos, dos profesionales de la provincia y este año se están capacitando dos otros dos profesionales el año pasado fue una pediatra y una psicóloga y este año lo mismo es un pediatra y una psicóloga bien, este, bien. que están haciendo esta capacitación que está como、eh, de provista por nación luego las, las cuestiones individuales hay personas que tienen una sensibilidad digamos hacia esta temática y buscan este, la capacitación individual. s í Esto digamos, es lo que yo te digo desde,、uh -huh. la, desde la parte oficial digamos, de i g a m o s d lo que nosotros、uh -huh. estamos pudiendo hacer.、Eh, nosotros, con la referente de adolescencia,、eh, habíamos este, bueno, empezado a, a pensar en una capacitación como de. no solo para las infancias sino este, para la atención integral de las personas adultas también como para s e r más amplia porque las capacitaciones que hemos tenido que hemos podido digamos este, que han podido hacer algunos profesionales que están dentro del sistema siempre han sido brindadas por nación es una temática que es difícil encontrar capacitadores para capacitar、claro. este, a las personas no es tan fácil porque no hay、eh, personas este, idóneas realmente idóneas para Para brindar、eh, la formación. Nosotros sí pudimos hacer el año pasado varias jornadas de sensibilización ¿sí? este, de la temática, que es diferente a luego a capacitar para la atención. Y eso nos está costando. Eh, tuvimos unas conversaciones con la Secretaría de la Mujer como para ver este, una capacitación con profesionales de otra provincia. Bueno, y estamos en, en esa temática como para poder brindar a mayor cantidad de profesionales este, poder capacitarse en el tema para la atención, digamos, este, diaria y habitual de las personas trans que tienen algunas este, particularidades en relación este, a, la, a la, digamos, al profesional común desde el para desde la consulta médica pero también desde el trato digamos no es lo mismo este para un hombre trans este, ir al ginecólogo para digamos si ¿sí? tiene sí. toda una connotación diferente que también el profesional tiene que tener cierto este, formación y, y c i e r t a empatía y sensibilización para esa situación este, diferente tratándose de la misma de, de, de su profesión c u á La es l última, Laura,、eh, ¿ustedes identifican、eh, las críticas que tiene la población hacia el sistema? El, en parte es lo que te decía, esta cuestión, digamos, como más de las trabas como administrativas en relación、Bien. a esto de los nombres este, o de、eh, la especialidad, ¿no?、Si supone Que digamos, este, no se supone, pero el, el turno para el ginecólogo y hay una persona o con nombre de, de varón o de aspecto de varón y no de mujer. Entonces, como tiene que ver un poco más con estas cuestiones, y la otra es la demanda de la cuestión de la cirugía.、Uh -huh. Esas son las dos principales de, los, de las charlas que hemos mantenido con, con personas del colectivo trans. Es, es lo digamos, la mayor. Crítica también, lo que nos han, digamos, eh, eh, no cuestionado, sino bueno, como una inquietud en relación a la medicación para los tratamientos de hormonización. Y hay como,、eh, como cierta falta de, de información por parte también del colectivo, porque hemos tenido bastantes demandas con respecto a que la falta de medicación, y la realidad es que no falta medicación, tenemos. Para los tratamientos de hormonización tenemos mucha medicación, pero poco requerida. Esto quiere decir que no, no, no hay, no, no, las personas no acuden al sistema este, para que poder indicarles el tratamiento. No, esto no es echar culpas en otro lado,、uh -huh. solo quiero decir que a veces este, este, la demanda está por desconocimiento también y, y que las personas no lleguen al sistema de salud muchas veces tiene que ver con el temor a la discriminación, o sea,、eh, digamos como que la, la, la, la traba está como. En otra parte, digamos, hasta poder llegar a la medicación, quizás esto de no acudir porque, este, me, me, digamos, la cuestión de la estigmatización y demás. s í Entonces, como que hay que trabajar en muchos aspectos este, con todo el, el, el personal, no solo profesionales médicos para los tratamientos en sí mismos, sino para el trato, digamos. El Laura, trato y, ¿no? Laura Soto, te agradecemos esta comunicación telefónica con Radio g e r m é s Bueno, gracias a ustedes por el tiempo.